Un día que te hará reflexionar, que te hará pensar. Leonel Alberto, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Los saludo con mucho afecto y con mucho respeto también. Y agradezco el honor de que me tengan en sus oídos en estos minutos. Solamente comentarles que este espacio lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y agradecemos desde ya su sintonía. Realmente hoy día, dentro de los temas que vamos a tocar... ...no es mi intención... ...pero lo único que quiero lograr... ...es dejarlo un poco preocupado... ...porque nosotros vemos... ...no es cierto Juan Carlos... ...como la vida transcurre en la ciudad... ...en distintas ciudades... ...como una especie de... ...enajenación... ...tan fuerte de las personas... ...y varias veces le he comentado yo... Esta, ...la forma de que usted tiene... ...de comerse una rana blandita... ...usted la tiene que poner en una olla... ...le he comentado... ...una ollita con agua... ...la pone en el fuego... ...y mientras el agua está heladita la rana va a estar tranquilamente flotando y incluso cuando se pone un poco tibia le gusta porque a los reptiles le gusta el calor y la rana no se da cuenta que se está cocinando hasta que de pronto la temperatura en el agua sube y cuando sube porque la rana no tiene mecanismos para detectar el alza de temperatura y sube el agua la temperatura hasta que de pronto muere cocinada, hervida después de que pensó que ahí está en el mejor momento de su vida, tal vez. Nosotros los seres humanos no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo hoy día. Y como decía Juan Carlos que vamos a hacer un programa grato, yo me rayé un poco porque dentro de lo que traía para comentar con ustedes en este espacio inicial son algunas cifras que quiero traspasársela con el afán de que nosotros hagamos algo que muchos animales son capaces de hacer transmitirnos información a nivel de nuestra conciencia cósmica que existe para ayudar a proteger este planeta que es el único que tenemos para vivir, al menos nosotros. Yo no sé si hay algunos locos por ahí que piensan que si algo pasa acá se van a ir a vivir a otro planeta. Hay bastantes películas en Hollywood que yo le tengo ya susto a algunas películas de Hollywood, Juan, Pablo, Juan Carlos, porque muchas cosas que ellos se elaboran como tema de unas de unas cinta, de, de una película, de pronto después encontramos que empiezan a cumplirse. Han investigado algunas personas que les gusta el esoterismo y la teoría de la conspiración que hay una relación entre Hollywood y algo que tiene que ver con el poder que está en la oscuridad, como que de alguna manera nos preparan. Pero yo no los quiero preparar, yo les quiero decir de un viaje que, según las cifras, y esto lo publica el diario El País, de España, Fíjense lo que está pasando en el planeta, la Organización de las Naciones Unidas alertó, y escuchen por favor, que 150 especies se extinguen al día por culpa del hombre. 150 especies que fruto de miles de millones de años de evolución llegaron a tener una existencia en, de cualquier forma en este planeta y resulta que por nuestras actividades económicas resulta que también por la contaminación que nosotros generamos estamos produciendo este tremendo efecto colateral que es absolutamente terrible estamos hablando de especies de cuando digo especies estamos hablando de todo tipo de especies piensa en lo que está pasando en el mar piensa en lo que está pasando en los hemisferios polares que se están derritiendo por el gusto del cambio climático piensa en lo que está pasando en esos glaciares que se han desaparecido la vida biológica que había allí ya no está no existe y las especies que habían sobrevivido miles de millones de años ya no existen y no van a existir nunca más la preocupación que queda es esto será gratis para la humanidad Juan Carlos, ¿tú crees que esto va a ser gratis que la vamos a sacar barata? es un tema a reflexionar pero ¿qué podemos hacer nosotros? claro, ese es el tema escuchaba un comentario poco rato antes de que se retiraran las personas del programa anterior y Juan Carlos también les comentaba eso que los chanchos, los cerdos cuando están llegando al matadero ¿cómo es Juan Carlos? Ah, se dirán del camión ¿no? sienten, perciben, huelen que viene la muerte y la pregunta que yo me hacía es, está grabado a nivel del ADN de, de su abuela, de su madre eh, de la línea genética que estaba antes que ellos ¿cómo saben que van a morir? ¿cómo sienten el olor a muerte? hace un tiempo atrás yo les comentaba una, un, una jazz work eh, que hicieron unos investigadores unos, eh, ¿cómo se llaman estos que estudian la, la vida natural? En Borneo, una isla de Borneo, existe algo que se llama la mente colectiva. Y a través de la mente colectiva, los mamíferos se pasan información. Eh, así que eh, hay ocurre un fenómeno, que esto es interesante, ¿eh? Por ejemplo, se ha estudiado y se ha observado, más que estudiar, se ha observado que las aves migratorias, cuando llega el momento en que tienen que cambiar y hacer un viaje de 3.000 o o más de miles de kilómetros porque viene el cambio de estación y ellos se van y cuando emprenden el vuelo lo emprenden todos simultáneamente no es que parta uno y los otros empiezan a seguirlo, no llega el momento en que se produce la migración y esto lo han filmado han hecho muchos documentales eh, todos emprenden el vuelo al mismo tiempo y se van y comienza su viaje migratorio no es que no prepararon como nosotros ni mochila, ni un cocaí para el camino, nada ellos partieron hay un comportamiento en los animales que nosotros tenemos que observar y tenemos que aprender de ellos más que aprender yo diría recuperar ese conocimiento que nosotros tenemos este hallazgo que hicieron estos antropólogos allá en las islas de Borneo consistió en que en unas islas habían unos monos no me acuerdo en este minuto de los monos eran bueno eran unos monos que habían ahí ...que estaban pasando por un problema de alimentación... ...había poco alimento en la isla... ...y solamente lo que más abundaba era una papa dulce... ...una especie de... de, de ...como betarraga, tal vez una papa dulce... ...que ellos no comían porque estaba en la tierra, estaba sucia. Entonces eh, hubo una monita, una hembra... ...que de una manera tal vez accidental o no... ...la mojó esta, esta, esta papa, esta especie de tubérculo... ...y cuando lo vio limpio... Con hambre lo mordió y se dio cuenta que tenía buen sabor. Y con ese hallazgo ella lo propagó en su clan. Y rápidamente toda su familia comenzó a hacer la misma práctica. Sacarlos de la tierra, había muchos, los lavaban y se los comían. Eh, rápidamente en la misma isla, fue, esta costumbre se fue propagando. Y rápidamente toda la isla, todos los monos de la isla estaban haciendo lo mismo. Lo simpático fue que otros antropólogos que se movían por estas islas comentaron que era absolutamente natural que todos los monitos esto de la misma isla repitieran la conducta, se podían comunicar, pero el hallazgo fue que en otras islas e incluso islas remotas, los monos de un momento para otro comenzaron a hacer lo mismo, todos, en todas partes. Entonces el antropólogo, gran eh, tema que quedó para la investigación es cómo supieron los monos de las otras islas, que no tienen teléfono no hablan por celular, ni tienen whatsapp cómo supieron, esto es un hecho de la causa, es un hecho que fue, eh, eh, que se investigó que se documentó allá por los años 1955, 57, no recuerdo exactamente, pero lo importante esto es lo siguiente esto demuestra que existe un medio de comunicación a través de las mentes, estamos hablando de animales que nosotros los consideramos inferiores. Son inferiores porque, claro, no pueden instalar empresas, no pueden hacer negocios, seguramente estos animales no saben leer, no saben lo que es preocuparse por el mañana, como nosotros. Por lo tanto, obviamente, para nosotros pueden ser que sean más eh, menos desarrollados. Si existe esta conciencia cósmica, esta mente universal de la especie, también, a propósito de lo que nos anotaba aquí nuestro querido Juan Carlos, Eh, esto también puede estar ocurriendo con los chanchos y también pasa con las vacas en los mataderos puede ser que las vacas en los mataderos, muchos mataderos que ustedes van a ver de estos modernos, todo hablando de estos que están acá en Chile que son arratonados, porque no ni siquiera quieren invertir para obtener una carne de buena calidad las vacas las tienen pastando en unos lugares paradisíacos para ellas de esa manera están relajaditas, hay un animal que se llama el guayú, que hasta le ponen música de veto, fenil, le hacen masaje para que la carne esté más blandita eh y de esa manera nos enteren de lo que va a pasar nosotros y volviendo al tema inicial tenemos que ser capaces y para eso allá apunta mi comentario tenemos que ser capaces de elevar nuestro nivel de conciencia y establecer al menos en nosotros un mejor nivel de funcionamiento intelectual de manera que estemos más conscientes de lo que estamos viviendo y de las cosas que estamos haciendo y una preocupación tratar y hacia hacia afuera un hábito, una conducta que se vaya propagando a través de nuestra mente universal humana y podamos de esta manera detener el tremendo daño que le estamos provocando a este planeta y que es un daño que yo decía al comienzo del programa yo no creo, yo no creo que esto vaya a ser gratis para la humanidad de verdad yo no creo que esto vaya a ser gratis acá en este planeta vino Jesús de Nazaret y lo asesinaron Vino el hombre que vino a explicar, a entregar una nueva manera de vivir la vida, basado en el amor y en el respeto al Padre Universal, que es el Padre de todos, y lo mataron, se confabularon a propósito de, de que se viene la Semana Santa. Es bueno que no acordemos este tipo de cosas, porque si bien usted, mi querida amiga, mi querido amigo, que viene llegando después de un largo viaje de dos horas a través de la ciudad, donde tuvo que salir de las cinco y media de la mañana, más o menos, a la calle, ...para tener una larga jornada y estar llegando a esta recién de vuelta... ...a los que viven en esta ciudad eh, de locos, que es Santiago de Chile... ...que igual no es no tiene tanta gente, 7 millones y medio, 8 millones y medio de personas... ...amontonadas acá, la mitad de Chile, habla de algo desequilibrado. Y tenemos que quedarnos aquí porque nosotros no tenemos trabajo en nuestro lado... ...con la facilidad que aquí tenemos, ¿se fijan? Bueno, eso era para empezar, mientras tanto vamos a hacer un pequeño distanciador de música que Juan Carlos me sorprenda con un tema, búscate algo una balada. Busquemos algo de Sandro, ya que estamos yo búscate, búscate querida, creo que es. Algo así como tristón para empezar, porque miren, todo esto tiene que ver con que el propósito de de estos programas acá, sencillamente trabajando desde Puente Alto, claro, la comuna más poblada de Chile, una tremenda ciudad. Por ejemplo, Valdivia aquí debe caer unas 5 o 6 veces la gente. pues esta ciudad tiene alrededor de 800.000 habitantes que están yendo y viniendo. Y nuestra pequeña ciudad Valdivia, que es de 120 o 130.000 habitantes. Imagínense cuántas veces cabe acá. Entonces, es otra realidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Talagante. Que es una ciudad muy linda, chiquitita, en los muros de la ciudad. Pero que tiene la paz y la tranquilidad como para hacer ir a descansar allá por una larga jornada. Vamos con un poco de música, queridos amigos. Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás. Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas que era apenas una rafraja el día no hay tanta alegría como tú eh yo fue creciendo fuerte yo y está de pie viviendo más más no tú al mirarlo te recuerdo y más lo pienso y no comprendo por qué así es que los ángeles del cielo Te llevaron de mi lado sin volver Si toda vida fue tu vida Si eras luz que encendía mi existir Hoy todos son recuerdos tristes Que tan solo borrarías Tu aquí Querida, te extraño. Y no sé vivir sin ti A mi lado quisiera morir Era apenas una rama frágil tierra tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo más Más no tú Al mirarlo te recuerdo Más no pienso porque sí es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Querida, te extraño y no sé vivir sin ti a y se le bueno, ya vamos a mejorar un poco esta secuencia tan pistona pero dentro de las preguntas que a uno le llegan acá que dejamos abierto el, el, nos llegan por whatsapp voy a repetir mi número celular por si acaso ya yo estoy atendiendo un puente alto también los días lunes pues si alguien quiere hacerme alguna consulta me puede ver, me manda un, WhatsApp, un mensaje a mi teléfono es el 9 8942 19 90. Eh, y mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Una de las cosas que quiero comentar, porque han llegado muchas preguntas, tienen que ver, a propósito que estamos hablando del, de los cuidados de la salud en esta parte del programa, y tiene este tema del cuidado de la salud porque Chile es uno de los países más obesos de acá, de, de América Latina. En el mundo, el país con más gordos es México. Después viene Estados Unidos. Nosotros, no me acuerdo en este momento el lugar, pero somos de los casi los número uno de América Latina, donde mayor obesidad. Habiendo obesidad, hay a la larga diabetes y la diabetes es una enfermedad terrible y lo que yo estoy haciendo en este programa tratando de entregar información para que usted me haga caso y se dé cuenta de que de la misma forma que usted se enfermó y, y está por ejemplo este minuto con un incipiente obesidad porque tiene resistencia a la insulina usted de la misma manera que se enfermó puede mejorar sus indicadores que es comiendo esa es la forma de mejorarse y, y mejorar sus indicadores Entonces hay varios temas que están relacionados con este problema, por ejemplo, el cáncer. El cáncer, el cáncer es el desarrollo anormal o irregular de un grupo de células de la forma de un tumor en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, eh, una adenoma eh, una adenoma mamario, un carcinoma que se puede producir en una mama o bien una, un cáncer de próstata, un agrandamiento de próstata, una hiperplasia prostática. Y en general, tumores en otras partes del cuerpo tienen una relación con el alto nivel de insulina circulando por la sangre. ¿Por qué? Porque la hormona insulina, como les he explicado en los programas anteriores, tiene también una particularidad, que tiene propiedades anabólicas. Lo, estas personas que hacen fisicoculturismo... Se alimentan, toman medicamentos y toman hormonas. ¿Para qué? Para que, para que se les desarrollen las masas musculares, poder hacer volumen. La insulina tiene esa particularidad. Insulina más glucosa en sangre genera obesidad. Y en este momento, producto de un par de preguntas que me llegaron, quiero repasar un poco cómo es el cáncer, cómo se produce el cáncer a la luz bajo la visión, bajo el punto de vista que nosotros tenemos muchas personas que nos llegamos a la terapéutica con otros métodos distintos a los a los eh, convencionales que también sirven, ayudan. La Organización Mundial de la Salud reconoce el aporte de estas áreas de la terapéutica. Y hoy día, como les he comentado en otros momentos, ya no se habla de medicina alternativa. Se habló después de medicinas complementarias. Y hoy día se habla de terapias integrativas. Es decir, integramos el conocimiento de la medicina estándar más el conocimiento incluso de chamanes, la homeopatía, la medicina china, hasta el Reiki. Y ahí van a ir integrándose otras técnicas terapéuticas que entre todas confluyen a entregar un mejor nivel de bienestar a las personas. Por ejemplo, en Perú... Yo he tenido eh, experiencia con amigos que me han comentado que han tenido problemas están en el Mato Grosso o en la selva peruana y han tenido una picadura de serpiente y son atendidos por un chamán y el chamán está conectado por celular con los hospitales de, de Perú, de Lima, de las grandes ciudades. Y de esa manera incluso tramitar que vaya un helicóptero a recuperar a esa persona. O sea, hay mucho respeto. Y lo mismo que en Chile, las, las técnicas de los mapuches, las medicinas los mapuches, también están siendo cada vez más difundidas y también se aplican en algunos hospitales. Entonces, a la luz de estos antecedentes, yo les quiero comentar rápidamente cómo es que nuestra interpretación, nuestra visión del cáncer y de qué manera podemos podemos eh, retenerlo. Primero, a propósito de esta consulta que me llegó de una auditora por un cáncer de mama que tiene ella, eh, imagínense que bajo la visión de la biodecodificación emocional de enfermedades, lo que uno tiene que decirle a esta persona, que ese tumor le apareció ahí, ese síntoma, porque se está mejorando. Se está mejorando. Para entender esto, que pareciera muy loco, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona el cuerpo humano y hay que estar informado de los últimos hallazgos de la biología y de la investigación y los resultados exitosos que se han obtenido también por este otro tipo de técnicas de terapia. Como me decía usted oye yo tengo un tumor en la mama y, y, y me quieren operar y tú me estás diciendo que lo tengo porque me estoy mejorando absurdo pareciera verdad pero en otra oportunidad también yo les transmití que existen lo que se llaman eh, perdón que, que existen lo que se llama esas ideas fijas que tenemos producto de la cultura que hemos visto siempre eh, instaladas como ideas ...intelado como idea... ...esas ideas fijas y esas creencias... ...que no nos ha, no nos dejan ver... ...está llegando algunos whatsapp de una persona... Eh, ...que no nos dejan ver... ...las cosas desde otro, de otro, de otro punto de vista... ...por ejemplo... ...nosotros hemos... ...nos han criado, nos han enseñado... ...de que la enfermedad... ...en el fondo es el síntoma... ...si usted le duele la cabeza... ...con periodicidad... Entonces a usted le diagnostican que tiene cefalea, tiene migraña y le damos píldoras, pastillas para el dolor de cabeza. Pero lo más probable es que usted tenga otra enfermedad y esto es solamente un síntoma de lo que usted tiene y que le está indicando que su cuerpo tiene un problema a nivel hepático, a nivel circulatorio, probablemente incluso a nivel de la columna vertebral, un de problemas neurológicos e incluso está la formación de un tumor. Entonces el cuerpo le está avisando que hay un problema y qué es lo que está haciendo la medicina estándar o tradicional y ni siquiera si ni siquiera los médicos tienen la culpa, la gente va directo a la farmacia, le dice al al vendedor, "Sí, me tiene algo que me dé para el dolor de cabeza." Y a todos le dan lo mismo, le dan cefalmín, le van, no sé, ya, no quiero aspirina, no sé. Cuando el problema que tiene esa persona es más de fondo, la homeopatía, por ejemplo, tiene medicamentos que no son para las enfermedades, eso tienen que entenderlo. En homeopatía no existen enfermedades lo que existen son enfermos porque en homeomepatía por ejemplo un problema por ejemplo que estamos hablando la cabeza una jaqueca va a depender del tipo de persona de una cantidad de síntomas que se hace el levantamiento y va a depender de todo eso para determinar qué medicamento darle por lo tanto lo que mucha gente está acostumbrada a hacer no sé se le indicó eh, al gentum un nichicum Y la persona va, mete Google al que lo que es gente un nicho, Voy a encontrar cualquier cosa. Le sugiero que bueno, la cultura nunca está de más. Sepan que así te la gente un nicho, mi quien gira para qué se ocupa, pero hay muchas diferencias respecto a la medicina tradicional y la farmacología típica, porque nuestros medicamentos homeopáticos no son químicos, son vibraciones que están almacenadas en un globulito o en suspensión en un líquido. Y entonces, lo que hacemos nosotros cuando ingerimos estos globulitos o estas gotas, lo que le estamos incorporando a nuestro cuerpo son una vibración. Y esa vibración en el cuerpo va a llegar a la célula que está enferma y la va a restaurar. Esto que le estoy contando suena loco, pero funciona. Y es de hecho, es más antiguo que la medicina tradicional. Porque la homeopatía tiene más de 200 años de antigüedad. Y funciona. Y la medicina ayurvédica, que también en la que se basó la observación que hicieron a esos viejos y queridos médicos, ...donde Samuel Hahnemann es uno de ellos... ...también el, el doctor Batch es otro... ...ellos observaron eso y se dieron cuenta... ...sin saber lo que estaban haciendo... ...se dieron cuenta de, y establecieron las bases... ...para la medicina cuántica... ...que es lo que hoy día se ha desarrollado muchísimo... ...entonces los paradigmas... ...que se llaman esas ideas fijas... ...que nos meten en la cabeza a través de la cultura... ...nos hacen creer que muchas veces... ...el síntoma es la enfermedad... ...por lo tanto, volviendo al tema del cáncer de mama... ...y ese tumor que apareció en la mama de una persona... De una señora tiene mucho que ver con una emoción mal manejada un choque emocional que fue el que gatilló ese problema en algún momento de su vida y las técnicas de la biodecodificación más otras de programación neurolingüística y la homeopatía y todo lo que ustedes quieran puede hacer revertir el proceso, interpretarlo de una manera distinta, frenar el miedo porque el miedo es lo terrible Y probablemente esa persona tenga mejor pronóstico. De todas maneras, la mente humana es tan potente que aunque yo le traiga desde, no sé, desde el planeta Júpiter eh, un medicamento y yo le explico que este medicamento sí resolver el tema y si la persona tiene miedo y no quiere mejorarse, no se va a mejorar. Dígame. Bueno, de parte de la señora Eugenia Figueroa, mi papá acaba de sufrir... Tres accidentes cerebrovasculares. Las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. ¿Qué sería, según usted, lo que le afectó del punto de vista de la emoción? A ver, Eugenia, mi querida Eugenia, entiendo su angustia, entiendo, entiendo su temor. Con lo antecedente que usted me entrega, es muy difícil que yo pueda decirle algo concreto. Claro. ¿ya? Pero lo que sí, hay alguna información que se necesita. Si le puede mandar esos datos a, a Juan Carlos. La edad de su papá, ya la edad que tiene, qué... Pro, qué Eh, eh, diagnósticos tiene ya establecido si tiene arteriosclerosis, si tiene diabetes si tiene obesidad eh, si he tenido si tiene problemas a nivel de um, corazón eh, si es hipertenso eh, cuál era el trabajo que, le, que él realizaba con esa información se podría hacer un mapa pero de todas maneras en términos generales les puedo comentar a propósito de los accidentes vasculares, fíjense la palabra accidente otra persona le llaman ataque Ataque cardíaco le llaman, ataque. ¿Por qué usamos esas palabras nosotros? ¿Por qué hablamos de accidente vascular? ¿Por qué hablamos de ataque cardíaco? De ataque, son palabras, fíjense lo que significan. ¿Por qué está definido de esa manera? Voy a continuación a eh, contestar un poco a Eugenia, si es que llega esa información, démosle unos minutos y te puede mandar más datos. Pero siguiendo con el tema de la persona que está, que está comentándome aquella que está con un tumor y, le, y tiene que hacer una cirugía y después, bueno, todo lo que significa, independiente que lo hagan nosotros no decimos que no lo haga, pero lo que le va a ayudar a la persona es tratar de entender el proceso emocional que la llevó a ese estado generalmente los cáncer de mama en las mujeres tienen que ver con el conflicto del nido y cuando hablamos de nido estamos hablando, imagínense unos pajaritos ¿ya? ¿qué es lo que hay en el nido? en el nido hay unos cachorros unos, unos, unos eh, polluelos Hay un papá que es el que se encarga y la mamá que se encargan de cuidar y esto pasa entre los pájaros, ¿eh? ojo, ¿eh? ni siquiera muchas veces pasa entre los humanos. Pero entre los pájaros pasa que mientras la hembra está empollando, la hembra está cuidando a los polluelos, el papá va a buscar y trae la comida en el buche y se la da a los chicos. ¿Qué po podría pasar aquí que fuera trágico? Por ejemplo, que un día ese macho, ese pajarito no vuelva más y por lo tanto, se produce un conflicto ahí de sobrevivencia muy grave ¿Qué va a hacer la, la hembra? La hembra, cuando ya no vuelva a tener que salir ella a buscar la comida y si ustedes se fijan, escala humana puede pasar lo mismo pasa lo mismo de hecho y eso se llama conflicto del nido, un drama en el hogar Ahora, puede ocurrir, como en el caso de esta persona que me comenta que tiene hijos grandes y una de sus hijas está pasando por un serio problema de separación de pareja y que está quedándose sola con su tiene un pequeño hijo y probablemente va a tener que dejar el lugar donde vive y volver a la casa, no se sabe todavía. Entonces, eso le pasó esto esto se le se le a esta señora hace alrededor de tres años atrás. Que fue que pasó este problema y se ha sostenido en el tiempo. Entonces, en este caso le digo, yo, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que se le interpreta a ella? Producto del temor, del miedo que siente por la sobrevivencia de su bebé, para a su nivel inconsciente o subconsciente, es un conflicto de hambre y entonces ella necesita producir alimento, la mamá, esta señora tiene 57 años, entonces... Ella a 57 años, ya tiene menopausia, no tiene en su cuerpo, no está en el proceso de generar leche. La prolactina, que es una hormona que debía estar ahí, no está funcionando porque obviamente está a destiempo. Sin embargo, las células del, del seno, no se dice seno en realidad, de la mama, Eh, se empiezan a multiplicar rápidamente porque hay que producir leche, y que resolver el problema esa aguagua tiene hambre y hay que darle y el pecho tiene que hincharse, como le pasaba a esta señora cuando su bebé, su hija era bebé y lloraba de hambre, entonces ¿qué hacían sus mamas? se hinchaban de leche porque ese es un estímulo, el llanto al bebé estimula la producción de leche en muchas mujeres y por lo tanto le da y se calma el hambre pero ahora ¿cómo le decimos a esas células que ya no es un bebé? que ya no es necesario que produzca leche si la señora no se dio cuenta de lo que le estaba pasando el conflicto emocional la emoción de fondo que hay detrás de esto en este caso tiene que ver con un conflicto del nido porque uno de sus polluelos se ha caído del nido y no sabemos cómo hacerlo para traerlo acá y protegerlo y pueda tener abrigo y calor ese polluelo o esa hija está expuesta al frío y al hambre por el abandono el conflicto del abandono gatilla muchos muchos problemas y en el caso del nido produce también este tipo de problema. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no todas las mujeres que tienen este problema con sus hijos desarrollan el mismo tema? Porque no todo el mundo maneja sus emociones de la misma forma. Porque no todas las personas viven sus conflictos de la misma manera. Hay personas que se tragan los conflictos, se los guardan, no lo hablan con nadie, lo cual no es muy saludable a la luz de estas estos hallazgos. Entonces, volviendo al tema este del del cáncer de mama, un poquito de música, Juan Carlos. Volviendo a ese tema, cuando usted encuenche que tiene está desarrollando un tumor, junto con el tratar de investigar cuál es la emoción que la dejó con este conflicto, que le está gatillando este problema, preocúpese de bajar de su cuerpo los niveles de insulina y de glucosa circulando, porque la insulina le va a ayudar a estimular el crecimiento de este tumor. Por sus, sus propiedades, ya le dije, de ayudar a estimular el desarrollo celular, y de esa manera no es cierto puede estimular el crecimiento del tumor. Batería. Batería, batería. Man sieht in um die Kirche schleichen seit einem Jahr ist er allein Frau nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. hab deinen kalten mund geküsst eh dich zärtlich in den Arm, doch deine haut zerreißt wie papier und teile fallen dir ab vom zeugen marmor bei den glocken Y vamos con un poco, siguiendo con el tema este, hay buena recepción en este minuto, pero bueno, eh, es que ya, entonces, siguiendo con la idea, teníamos el caso de esta señora que reporta que le han diagnosticado un adenocarcinoma mamario eh, y que está preparándose para una cirugía, de gran volumen, entonces, eh, estuvimos en el conflicto general el conflicto del conflicto nido. Muchas veces está relacionado entonces este desarrollo extraordinario de células de la mama porque el inconsciente de la mamá siente que hay que producir alimento, inconscientemente obviamente, ya no se da cuenta eso, para tratar de neutralizar el miedo y el hambre que está sintiendo uno de sus hijos que ahora ya esa hija tiene 33 años y está en un proceso de separación y de abandono y no sabe qué va a pasar con, ese, con el nieto. Entonces, a la luz de la biodecodificación, lo que es decirle es que las células ahora hay que hacer que empiecen a desaparecer. Hay que explicarle al cuerpo, de alguna manera, que el conflicto ya terminó, ya se resolvió, el hijo o la hija ya salió del riesgo y entonces ya no es necesario que nosotros sigamos generando células porque ya no hay que producir leche. Esto que yo le estoy contando suena loco. ...del punto de vista tradicional, como le dije, le dije nosotros nos tienen acostumbrados... ...nos han educado a pensar de que la manera que hay de resolver el problema es matar el síntoma. Si usted tiene una inflamación, tiene una herida, ¿no es cierto?, en, en, en una mano... ...claro, le va a doler y el síntoma le está avisando que hay una herida y es el dolor. Lo que hay que hacer, más que darle un calmante para el dolor, es resolver el tema con la herida que tiene. Porque si yo no le inhibo la capacidad del dolor esa herida puede crecer, va a aumentar la infección y convertirse en algo peor, como por ejemplo una gangrena. Por lo tanto, si el síntoma era el dolor, la enfermedad que hay detrás es una infección que se está produciendo en una herida. Si una persona está con dolor de cabeza constante, ese es un síntoma. Si yo le doy una pastilla para que se le quite el dolor de cabeza y no trato la enfermedad, no de detecto qué es lo que le está pasando, verdad esa enfermedad que está sublatente, ahí subyacente, puede convertirse en algo peor. El miedo es una enfermedad. En, en este caso, si yo a la persona no, no le enseño a interpretar su miedo, no le enseño a neutralizar el miedo, ese miedo le va a producir otra enfermedad. Y esa enfermedad tiene que ver mucho con cosas que son complicadas, como por ejemplo el cáncer. El conflicto del diagnóstico es otro conflicto que aparece cuando a la persona le diagnostican, le, le explican, ¿sabe qué señora? Usted tiene un cáncer de mama. ¡Cáncer! Imagínense lo que significa decirle a una persona que tiene cáncer hoy por hoy. Muchas personas creen y lo tienen ya metido en su cabeza de que decirle cáncer es que te vas a morir. Si nosotros lo pensamos con un poquito de lógica, todos nos vamos a morir. Es decir, nosotros todos estamos condenados a morirnos. Unos antes, otros después. Nadie sabe en qué momento se va a morir lo desastroso del diagnóstico del cáncer cuando la persona lo recibe es que claro, lo único que le están explicando bajo las técnicas convencionales es que ya tiene una fecha de vencimiento la pregunta típica que hace la persona es decir, doctor, ¿y cuánto tiempo me queda? lo típico eh, y al respecto, aquí podemos seguir explorando las emociones que se producen en la persona generalmente en muchas veces, un cáncer y aquí les voy a explicar dónde viene esto Hace una metástasis, la palabra metástasis es una palabra que se descubrió ya por el año 1976, un médico que, hubo, que fue que explicó que junto con aparecer el cáncer en cierta parte del cuerpo, por ejemplo, estamos hablando del cáncer de mama, la persona puede desarrollar inmediatamente después el diagnóstico o, o de alguna manera otro cáncer, por ejemplo a nivel de ganglios claro, porque si se infectan estas serie esta, estos tumores, ¿verdad? que tiene la persona en la mama, empiezan a trabajar de una manera espantosamente rápida los ganglios que están en la axila, en esa zona, generando linfa, generando eh, defensas para poder ir a resolver ese problema que se está produciendo ahí, porque nosotros tenemos unas células que se llaman las células killer, los killer, que tienen la función de atacar y destruir cualquier bicho extraño que se encuentra en el cuerpo. Las células las células T también les llaman Eh, los linfocitos T y esos están todo el día trabajando para que ustedes sepan muchas veces nosotros pasamos por cáncer y que son resultos por el cuerpo sin mayor problema el tema es cuando producto de un conflicto emocional esto se queda pegado ¿ya? ¿dónde comienza? y aquí quiero tomarme unos 5 minutos para explicarles bien eh, el concepto que hay desde este punto de vista de científico. por ejemplo hay una obra de un investigador que se llama Alfred Pichinger que está en inglés, fue una, una tesis que publicó en Viena, que es, es eh, espérate, ¿cómo se llama la, el, el trabajo que hizo? de Matrix, de Matrix Regulation. Él habla del cuerpo humano como una matriz. Es una matriz que tiene unos sistemas que funcionan de un Si en esta matriz uno de los elementos falla, comienza a funcionar mal, se empieza a producir un, un desequilibrio a nivel del cuerpo y puede afectar el funcionamiento metabólico y por lo tanto nos exponemos a que empiecen a atacarnos este tipo de eh, cambios cambios en el, en el ADN celular hay información que dice que tiene que cambiar y tiene que hacer eh, muchas veces una transformación para poder seguir viviendo entonces lo que nos dice, ahí el hallazgo que él hizo este médico, este investigador nos dice que Consideremos que si nosotros tenemos el riñón para limpiar la sangre, tenemos hígado también para desintoxicar y para ayudarnos en la en el proceso de digestión de alimentos, tenemos un sistema circulatorio que transporta los nutrientes, resultados de la digestión por todo el cuerpo y lo hace llegar a las células, y tenemos un sistema respiratorio que nos ayuda a incorporar oxígeno ...a la sangre para que lo lleve a las células... ...porque las células respiran... ...y expiran también... ...porque toman ese oxígeno... ...y lo convierten en CO2... ...que es el que toma la sangre... ...y la sangre lo bota por los pulmones... ...es decir, usted respira oxígeno... ...y expele bueno restos de oxígeno y también CO2... estamos ...y esto funciona de una manera armónica... ...y el cuerpo está funcionando de una manera equilibrada... ...y estamos sanos... ...entonces... ¿Esto para qué? Para llegar a explicar qué es el cáncer. Se ha investigado muchísimo buscando qué, cuál es la causa del cáncer y qué es el cáncer. Entonces, lo que se ha encontrado es que el cáncer no obedece a la presencia en el cuerpo de un agente patógeno, de un microbio, ni de un virus. Con excepción del virus del papiloma humano, que tampoco es el que produce el cáncer, eh, el, la aparición de un tumor no significa de que estas células viajan por la sangre y van a contaminar otra parte, la célula, digamos. No hay un agente patógeno asociado al cáncer. Lo que hay es un estado corporal que hace que las células comiencen a hacer cambios y dígame, ¿quién no ha escuchado hablar de que el cáncer son mutaciones celulares? Para terminar en tres minutos, quiero hacer este pequeño resumen para que entendamos que todo esto es un, un todo armónico y que está cruzado por emociones que nos están echando, por contaminantes que están llegando a través de la alimentación por contaminantes que están llegando a través de la respiración por eh, vibraciones que están acá presentes a las cuales la humanidad nunca, nunca en miles de años de evolución nunca la humanidad había estado expuesta a este tipo de radiación, por ejemplo a los celulares que es una fuente de radiación que usted lleva pegado a los riñones, se lo lleva a la cintura, o cerca a los testículos, se lo lleva en el bolsillo, e incluso muchas mujeres cargan el celular en una mama, en el sostén. Y hablan con el celular apoyado en la oreja, próximo al cerebro, y esa radiación está atravesándonos constantemente. Por otro lado, en la casa tenemos hornos de microondas, estamos sentados frente a una pantalla de computador que está emitiendo una radiación que está afectando, base hacia nuestra cara, hacia nuestra cabeza. Estas cosas no ocurrían con la humanidad hace 100 años. Así que aquellos que dicen de que siempre ha habido cáncer, no tienen una base para decirlo porque los que vivieron esa época no podíamos desenterrarlo para empezar a investigar si tenían los tumores. Es probable que haya habido cáncer, pero no es la cifra que hoy día hay. Por tanto, esta explicación que nos da eh, ahora, y le voy a resumir a eh, Alfred Pichinger en su obra que se llama The Magic and The Magic Regulation, dice lo siguiente, la célula que está expuesta a un ambiente contaminado por la alimentación, por ejemplo, en el plasma intersticial en que están flotando las células, existen también desechos metabólicos, productos de sustancias químicas que nunca el ser humano nunca había ingerido y por lo tanto nuestro sistema digestivo, nuestro metabolismo no sabe qué hacer con ella, van quedando como residuos en el plasma intestinal y el resto está siendo expulsado a través de los riñones por la orina o a través del sistema digestivo por las heces fecales e incluso por la respiración a través de la del aire, digamos, y a través del sudor. Pero estos filtros que nos menciona él que son los riñones, eh, las mucosas, el hígado los, en los pulmones y otros, que no voy a alargar digamos, si nosotros tenemos que algo no está funcionando en ese nivel por ejemplo, los riñones están tóxicos están sucios, se han ensuciado producto de la contaminación de, la, de toda la vida esos riñones ya no están trabajando 100% pueden estar trabajando un 60% si la persona tiene problema y por lo tanto la sangre no está siendo bien filtrada Y ese riñón está trabajando, pero trabajando de una manera espantosamente sacrificada para que usted, mi amigo, pueda caminar, respirar y hacer una vida normal. Sin embargo, su riñón está funcionando muchas veces un 60 o un 70%. Eso significa que su sangre está siendo filtrada y limpiada también a un 60 a un 70%. Por lo tanto, los desechos metabólicos que no están siendo expulsados fuera ¿dónde están quedando? Al lado de las células. Como que usted viviera rodeado de la basura que usted genera, ¿Verdad? Usted todos los días genera basura y la tira por la ventana para afuera y no pasa el camión de la basura. Entonces, a la larga y a la corta, esta basura que rodea su casa va a terminar a usted por hacerle hacer cambios. Probablemente va a hacer cambios como cerrar todo y encerrarse ahí y se va a morir de hambre. O bien, usted puede contaminarse y enfermarse. A la célula le pasa algo parecido. Entonces, cuando la célula está flotando en un agua, el plasma intercicial que está contaminado, está sucio, la célula tiene unos programas a nivel ADN... De cómo sobrevivir. Y uno de esos programas, por ejemplo, puede ser morir. La célula dice, no, sabes que aquí ya no puedo vivir y se muere. Y empiezan a morirse las células, por ejemplo, de una mama y aparece un fibroma mamario. O se empieza a morir células del pulmón y aparece fibro, fibroma a nivel de pulmones. O hepático, una fibrosis quística, se llama ya. Eso es cuando el ADN de la célula dice, no, yo me tengo que morir y se muere. Otra otra información grabada en un ADN de la célula, y esto es lo hermoso y es maravilloso, porque este programa no se grabó solo ahí, es el fruto de millones de años de evolución. Cómo la célula aprendió a sobrevivir. Otra célula, para cambiar el ambiente inhóspito que la rodea, que en general es un, un ambiente muy ácido, por eso es que tenemos que alcalinizarnos, porque el, a nivel el clama intersecial acidificado produce que las células se mueran, o incluso pueden pasar cosas como esta. La célula recibe la instrucción de robar calcio o magnesio de los huesos, que son, son, son eh, eh, minerales, ¿verdad? Que los va a mezclar con, con el ácido úrico que la rodea y va a convertir eso en una en una sal que va a ser expulsada ya desde la orina. Pero está robando calcio o magnesio de los huesos y la persona puede estar desarrollando una osteoporosis o puede estar desarrollando cualquier otra enfermedad de tipo degenerativa a nivel óseo o incluso de articulación. Esa es otra de las cosas que hace la célula. La otra célula también la otra podría hacer lo siguiente. Que ya que está siendo rodeada de mugre, de ácida, puede empezar a pedir agua y se rodea de agua. Porque el agua la protege, le aísla las membranas celulares del nivel ácido que la mata. Entonces la persona empieza, empieza a retener líquido y empieza a engordar y es pura agua. Y la otra alternativa que tiene su programa el ADN es mutar. Y entonces la célula empieza a mutar y cambia su sistema de adquisición de energía y su funcionamiento a nivel de la bomba de calcio de sodio-potasio que tiene. No lo voy a explicar esto porque es un tema complejo, pero sí la célula muta y empieza a alimentarse de otra manera. Y empiezan a aparecer las células que mutan y se empiezan a formar los tumores. Rápidamente explicado de esta manera. Por lo tanto, el cáncer, cuando aparece una metástasis de un tumor, no es que se haya contaminado del cáncer anterior, es otro cáncer. Y en este caso encaja la idea que estaba comentando, el conflicto del diagnóstico. La persona cuando se recibe un diagnóstico de que tiene un cáncer, un adenocarcinoma mamario, puede después desarrollar, por todo el miedo, un cáncer de pulmón. O también un cáncer a nivel de linfático. Y si una persona tiene un problema de próstata, un hombre, y el conflicto de, de, de, que es detona, eso lo vamos en otro día, le voy a comentar para no alargarlo acá, puede después pasar un cáncer de hueso. ¿Por qué? Porque su estructura, la masculinidad de la persona, su, su firmeza, digamos, está siendo socavada por el miedo y desarrolla ahora un cáncer, otro cáncer. ¿Se fijan? Es como, son, son conflictos. Lo más importante, lo que quiero que quede claro y a lo que quiero llegar, es que lo que usted, lo que menos tiene que tratar de experimentar, lo que mejor usted tiene que aprender a superar es el conflicto mismo, que es el miedo miedo, nosotros vivimos una sociedad del miedo, le tenemos miedo a todo todos los años hay que vacunarse por el, el nuevo virus que está llegando, esta enfermedad que, que, que todos los años se renueva la influenza famosa, y hay personas que no se vacunan ni se enferman y hay personas que se vacunan ni se enferman yo no estoy diciendo que usted no se vacune ni tampoco estoy diciendo que se vacune haga lo que usted desee, lo que usted le haga bien, hágalo, pero infórmese, ramstein podría ser Infórmese porque saber la cultura les va a ayudar a enfrentar estos conflictos del miedo y para eso usted tiene que ser capaz de desarrollar una fuerza de voluntad que le permita investigar, consultar, inquirir, usar el celular no solo para jugar o ver películas o ver la farándula o consultar que están publicando en el Facebook, baje documentales busque información, entérese de lo que está pasando y entérese de muchas cosas que están pasando que usted no se da, no tiene idea usted no tiene idea mi amigo lo que está pasando en el mundo si usted vive este mundo informándose por la televisión acá en Chile usted no tiene idea lo que está pasando y cuando le pase acá no puede decir que nadie le advirtió porque usted eligió muchas veces y estamos siendo empujados a esto a vivir como la ranas que flotan en, en, en la agüita tibia de la olla hasta cuando llega el momento en que el agua empieza a hervir y ya no podemos escapar así es que estarnos echando las especies eliminando las abejas contaminando los mares, convirtiendo los mares en basurales promoviendo sin querer nosotros la extinción según la ONU de 150 especies diarias estamos viviendo un aniquilamiento biológico global y ese aniquilamiento nos va a afectar a nosotros, esto no es gratis así es que os despertamos o nos cosemos, elijan Entonces Juan Carlos, vamos a escuchar Aún estás en mí, ¿no? aún, estás en mí aún estás en mí de Rata Musera, vaya vale a bajar un poquito a la revolución Era una rata, no es la rata blucera, rata blanca. Rock argentino. Para hacer un pequeño rodondeo de lo, que acabamos, de lo que acabamos de hablar. Primero, el cáncer no se produce por un agente patógeno, una bacteria, un virus que esté circulando por la sangre. Hay información que está grabada a nivel celular, que tiene instrucciones en la célula de lo que tiene que hacer frente a situaciones inhóspitas. Por lo tanto, es muy importante que usted tome en cuenta que la alimentación es fundamental para estar sano o para recuperar la salud. La alimentación no significa hacer una dieta científicamente elegida, no, es una cuestión de equilibrio, es racional, es usar un poco la mente y pensar como pensaría su ancestro de hace 150 años. Hace 200 años nosotros no comíamos a cada rato como lo hacemos hoy día hoy día estamos comiendo cada rato y estamos ingiriendo y metiéndonos tantas cosas que son las que van a dar finalmente al plasma intersticial producto del metabolismo y están produciendo que se eh, ahí que se produzcan digamos están generando ambiente inhóspito para la célula. Luego, producto de un choque emocional que recibe la persona, entonces se gatilla una reacción biológica que está además siendo acelerada porque el ambiente en el que están las células del órgano asociado a la emoción esas células están expuestas por el contaminante que las rodea en el próximo programa les voy a comentar cuál es el conflicto que está detrás de la diabetes pero hoy día quise tocar el tema del conflicto que está asociado al conflicto al nido y el conflicto al diagnóstico que está asociado al cáncer de mama dada un par de consultas que llegaron de una señora que está pasando este problema eh, y les deseamos las mejores de la suerte que haga todo lo que tenga que hacer y finalmente en esta parte les digo que la insulina Tiene propiedades anabólicas, por lo tanto, si usted tiene un tumor en el cuerpo, lo primero que usted tiene que hacer es bajar la insulina circulando en su sangre. ¿Cómo bajar la insulina? Deje de comer glucosa, deje de comer azúcar, deje de comer carbohidratos, sobre todo estos que son industrializados, que son súper contaminantes. Váyase a la alimentación sana y saludable de las verduras, reduzca la cantidad de fruta, al mínimo que la fruta tiene mucha azúcar fructosa. Elimine la leche, que tiene lactosa, que es otro azúcar, y váyase a las verduras, eh, divide el plato en cuatro partes, y la tercera parte de ese plato le pone un poco de carbohidratos, no sea sé, arroz, le puede poner una legumbre, y el resto, ensalada, pescado blanco, algas, hay mucha comida que es más barata y más sana y más saludable que lo que usted está comiendo y le va a ayudar. Si usted baja los niveles de insulina en sangre, en el programa pasado le conté porque sube subir la insulina, lo voy a dejar un poco metido, pero esta vez tirar unos cortos en la semana, Juan Carlos, recordando como el ciclo, el ciclo destructivo de la glucosa y de la insulina. Si usted deja de ingerir tanto azúcar, va a bajar el nivel de insulina en sangre, por lo tanto va a bajar su efecto anabólico que ayuda a la estimulación y el crecimiento de la masa muscular vamos a empezar a bajar de peso y también esos tumores que están alimentando la insulina van a empezar a reducirse junto con todas las otras técnicas terapeutas que usted está echando mano incluida la radiología, la quimioterapia lo que sea, todo sirve porque lo importante es mantenerse en este plano hay mucho que hacer bueno pero Este problema de cuidarnos que nos hace sentido porque la vida es importante, la vida es bonita, la vida es bella y estamos acá para aprender, estamos acá para elaborar un alma que ha de trascender esta existencia finita y por lo tanto nos vamos a ir ahora a esa otra parte de la temática que tiene que ver y hoy día les voy a contar con lo que es la muerte y el traslado. Es muy importante hablar de la muerte porque nosotros pensamos, el mundo funciona hoy día haciéndonos creer de que la muerte no existe que que todo está bien no importa usted no sabe pero eh, en este minuto en todo este en el, en el transcurso de este programa ha muerto mucha gente de hambre cada dos segundos a cinco segundos muere una persona de hambre en el planeta ese es el promedio que nos informa la nación unida la estadística que tiene la organización mundial de la salud es así hay gente que está muriendo en este momento si usted está en su casa cómodo y tranquilamente de gracias a Dios, porque la mitad del planeta está pasándolo mal, mientras nosotros estamos gordos, hay el cinco, la mitad del planeta hoy día se está con obesidad, y la otra mitad del planeta se está muriendo de hambre o está muriendo en guerras mucha gente. Entonces, se, formamos parte de ese pequeño grupo, esa minoría, que estamos bien, agradezcamos, seamos agradecidos. Pero como todos nos tenemos que morir, yo le voy a contar acá, viendo los documentos del libro Durantia, que yo les recomiendo que lo busquen en internet, Hay muchísima información y ahora que se viene la Semana Santa, a propósito de un meme que dijo Juan Carlos, ¿sabes que este este este Judas anda raro, Judas? Lo hemos visto raro, anda como anda como corrido, Judas, no sé, algo le está pasando a este tipo. Como que está inconforme, lo hemos visto que se va a meter al templo cada rato y, y no sé, parece que tuviera muchos amigos ahí, yo sé que maneja la plata del grupo, pero pero ¿qué le pasa, Judas? ¿Por qué anda así, anda raro? Se nos acerca la Semana Santa, amigos, y en unos días más vamos a estar aquí todos, y todos ustedes expuestos a, la, a las películas tradicionales de la Semana Santa, las colas para comprar limones que van a subir tres o cuatro veces su precio, eh, se, va, se va a desaparecer el pescado y el marisco, porque esas creencias ese paradigma tiene la gente, eso es una creencia social, que hay que comer pescado para la Semana Santa, no sé de qué época viene, pero debe, eh, que comiendo eso es una manera de celebrar la Semana Santa. La Semana Santa, o pues, ni siquiera en una semana, yo creo que un día apenas, con suerte. Y menos mal que hay varios que ya no van a estar en, en los púlpitos este año predicando. Creo que Sati no va una parte, digamos. Tampoco Tito Rivera creo que no va a estar ahí, como 150 tipos que ya no están. Sí, no van a esta Semana Santa en algunos lugares. ¡Ya! Vámonos entonces, Juan Carlos, al documento 55, libro durante, que se encuentra en la Internet... Usted lo puede descargar de la página www.urantia.org, en donde en el documento 55 nos cuentan en qué consiste la muerte y el traslado. Esto es muy entretenido. Dicen aquí, la muerte física natural no es una inevitabilidad mortal no es. La mayoría de los seres evolucionarios avanzados, ciudadanos de mundos que existen en la era final de luz y vida, no mueren, son trasladados la La muerte física natural no es una inevitabilidad mortal. La mayoría de los seres evolucionarios avanzados ciudadanos de mundos que existen en la era final de luz y vida no mueren, son trasladados directamente de la vida en la carne a la existencia morontial aquí no están diciendo que hay planetas en donde los seres han evolucionado de tal manera que ellos ya ni siquiera mueren, permiso no En este, en este documento, en estas revelaciones, yo les contar algo, ¿eh? lo voy a preparar. Esto que nosotros hemos hecho en este planeta, amigos, me da la impresión que no va a ser gratis. Algo va a pasar o algo nos va a forzar, por último, a reaccionar y que no tiene que ver, lamentablemente, con la elevación de nuestra conciencia. Yo espero que nos lleguemos a ese nivel. Pero no, no soy fatalista ni tengo nada que ver con esos predicadores del terror y del miedo pero yo les digo tenemos que prepararnos hay planetas en donde los, la humanidad de esos planetas han evolucionado de tal manera armónicamente que ya después la gente no muere porque han hecho carne en su vida mortal, en su vida material, las enseñanzas y seguir constantemente el deseo y la voluntad del Padre Universal, que nosotros que vivir y experimentar entre todos nosotros y el mundo que nos rodea el amor, que es algo que nosotros tenemos que incentivar acá. En este planeta, en este minuto, se están muriendo, se están desapareciendo 150 especies, entre insectos, microbios, bacterias y animales, pájaros, diariamente. Estamos viviendo una época de aniquilación global, ¿verdad? Hoy día, tome conciencia, las abejas se están extinguiendo, las abejas. Y si no hay abejas o disminuyen las abejas, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay reproducción de, las, de los vegetales, de muchos. Y si no hay vegetales que se estén reproduciendo a través de las semillas, piensa el resto de lo que viene. Pero hay planetas, no como este, en donde sí la mayoría de los seres han evolucionado ni un tan avanzado, en donde no dicen aquí que no mueren. Son trasladados directamente de la vida en la carne a la existencia moroncial. En la experiencia de traslado, y aquí vamos a hablar de todos, desde la vida material al estado moroncial, que se llama este proceso la fusión natural, del alma inmortal con el ajustador residente aumenta en frecuencia paralelamente al progreso evolucionario del planeta. Al principio sólo unos pocos mortales en cada edad logran los niveles de traslado espiritual, pero con la llegada de las edades sucesivas de los hijos instructores ocurren más y más fusiones con el ajustador antes de la terminación de las vidas cada vez más prolongadas ...de estos mortales progresores y al tiempo de la misión terminal de los hijos instructores... aproximadamente un cuarto de estos magníficos mortales están exentos de la muerte natural. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Y ojo a ¿eh? que el libro Durante no es para interpretarlo, aquí no es que no, qué nos quisieron decir como pasa muchas veces con las lecturas de otros libros, en donde empiezan a haber disquisiciones teóricas y verdaderas elucubraciones de lo que nos quiso decir el profeta y qué era lo que probablemente... No, acá no, esto es dato. Eso es lo rico de este libro. Y este libro tiene una función, que es la misión de este, de este libro, y la misión de nosotros es propagar estas enseñanzas de manera de que todos vayamos elevando nuestro nivel de conciencia para poder vivir en esta vida una vida basada en el respeto a la voluntad del Padre que está en los cielos, que eso fue lo que nos quiso enseñar Jesús de Nazaret y que en unas semanas más se va a conmemorar una vez más su aniquilamiento en la carne, donde lo trataron de hacer denunciar a lo que él nos había enseñado, lo había venido a enseñar y era que él pudiera odiar. Y él no lo no lo lograron con él y por eso lo Y el resto se lo voy a seguir contando después. Entonces, el destino de los, de los planetas, como han sido creados, es llegar a una era que se llama la era de luz y vida. En donde, producto de la vida de los mortales, habiendo hecho en la carne, habiendo hecho la vida en la carne, ¿no es cierto?, habiéndola sometido a la voluntad del Padre que está en los cielos, todas las personas ya no necesitan morir para que su alma, que han ido desarrollando en una vida, se pueda fusionar con el ajustador residente, que es el destino que todos tenemos para poder establecer una existencia en un plano más espiritual. Les repaso que nosotros cuando nacemos no tenemos todavía un alma, según lo que nos dicen acá, el alma se comienza a fabricar producto de los actos de bondad, los actos morales que vamos realizando a partir de los cuatro años más o menos cuando tomamos nuestra primera decisión moral en ese minuto se produce un evento cósmico correlacionado con cada uno de nosotros donde el Padre Universal envía a habitar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, un pedacito de él que es su regalo que es el espíritu y este espíritu cumple la función de guiar la mente en la búsqueda de los pensamientos más elevados que lo hagan creciendo reflexionar, que lo hagan pensar de una manera tal que pueda empezar a evolucionar y tomar decisiones acertadas, todas basadas en el amor, decisiones morales correctas, para que empiece a desarrollarse otro nivel de existencia que es el alma. Y el alma está hecha de una sustancia que es mucho más fina que la material, nosotros no la podemos ver, pero sí es mucho menos fina que lo que es en la estructura espiritual. Y esta alma que nosotros fabricamos es... Es la que sobrevive a la muerte material, es decir, en el plano universal, en el diseño existencial que está hecho para nosotros los seres humanos, la muerte no existe. Lo que existe es el cambio y se nos enseña en esta sociedad a no pensar en la muerte, no se nos enseña a prepararnos para la muerte, sin embargo el diseño está tan bien hecho que a nosotros todos los días nos entrenan para la muerte y ese entrenamiento es el sueño cuando nosotros dormimos estamos experimentando la misma sensación o muy parecida que nos va a llegar cuando nosotros nos vayamos a este plano y abandonemos este, este soporte químico, físico-químico, electroquímico que es el cuerpo humano y nuestra alma se desprenda de esta atadura carnal y va a ser asistida por un serafín de transporte que también lo dicen acá, que van a tomar esta alma, la van a encapsular en un serafín de transporte, que es una especie que es un ser que tiene como unas alas largas, pero lo han vi, lo que lo han dibujado lo hacen prever como alas, pero son como unas compuertas, unas tapas, ese se pone en posición horizontal, el alma es depositada como una especie de camilla y estas como compuertas se cierran, empieza a vibrar y estas imagínense que son alas que se cierran y se forma un solo cuerpo, como un cohete. Y este cilindro empieza a vibrar y hay un punto del hemisferio norte donde se produce un registro de la persona que está ahí adentro y se va en, en un viaje que dura un tiempo a unas velocidades superiores a la velocidad de la luz a un planeta de estancia donde nosotros somos dejados en una especie incubadora esperando la hora del juicio, de la evaluación y dos van a repersonalizar y vamos a seguir nuestra existencia en esa otra dimensión. ...rápidamente le he comentado esto... ...yo los invito a leer el libro Durantia... ...búsquenlo, bájenlo de www.durantia.org... ...y busquen en el, domingo, en el documento en el escrito 55... ...qué son las esferas de luz y vida... ...qué es el objetivo hacia el cual nuestro planeta... ...está destinado... ...pero para llegar a esa etapa en que este planeta... ...cambie su naturaleza material a ser luz y vida... ...tenemos que nosotros haber evolucionado como humanidad... ...por eso es que es tan importante... Ayudar a elevar la conciencia, a mejorar la calidad de nuestros actos para que a través de la mente cósmica, que ya los cerdos son capaces de comunicarse y transmitirse experiencia a través de su mente, la, lo, los monos son capaces, como nosotros los seres humanos no vamos a recuperar el control de nuestra mente y no vamos a llegar a ese nivel de funcionamiento. Todo el sistema está hecho para que usted no use su mente. Usted le entregó su subconsciente a la propaganda donde usted lo manipulan y lo maneja en la voluntad. Y nos han maleducado de manera tal que hemos ido siendo divididos y no somos capaces de unirnos, unir nuestras mentes, nuestras almas en una solo una sola voluntad. Y empecemos a cambiar un poco estas cosas, a cambiarlas lenta y progresivamente para que todos vayamos mejorando y elevando nuestro nivel. Y eso se hace con amor. Si nosotros somos capaces de elevar el nivel de funcionamiento y vibración de nuestras mentes, vamos a ser capaces incluso de producir cambios físicos cambios materiales, porque recuerden que nosotros también somos capaces de crear. Y por ejemplo, podríamos hasta construir una barrera que proteja nuestro planeta de cualquier riesgo. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante y estoy pensando en cosas y miedos que nos han ido inculcando, pero y hay mucha información que hay por ahí dando vueltas que ustedes conocen y que no quieren que la conozcan, porque si usted la conociera, esto que le estoy comentando yo le haría más sentido, más rápidamente y podría ayudar. Oiga, una pregunta, la Ya tira la pregunta. De parte de Sergio, aquí interesante el programa Don Leonel, pero una pregunta, las personas que se suicidan regresan otra vez a aprender lo que no aprendieron? Mira, lo eh, querido, cuánto Sergio, estimado Sergio. Estos documentos que yo te estoy comentando, y que los puedes buscar tú ahí en hay, en YouTube y do, algunos documentos, algunos documentales, hay descripciones de que, cómo fue que llegaron estos estos conocimientos a la humanidad. Hay una parte en el no me acuerdo bien, espérate, te voy a decir al tiro en qué página por si acaso alguien lo busca. Nos hablan este tema de reexperimentar la vida. No existe la reencarnación, a la luz de lo que nos dicen aquí. Yo sé que existe mucha información, que existen muchos temas relacionados con la reencarnación, con las vidas pasadas. No, lo que nos dicen acá, en, en, en, en el documento, espérate, te digo tiro en qué documento nos describen, es en el documento 86. ¿Cómo fue la evolución primitiva de la religión y cómo fue que apareció esta idea de la reencarnación? No. No. La persona que se suicida para mí es un misterio. De partida, el acto de autodestruirse es el acto de amor más terriblemente negativo que hay. ¿Por qué? Porque uno tiene que amarse. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, entonces, producto de la educación que hemos recibido, no somos capaces de enfrentar situaciones en las cuales nosotros impongamos nuestro nuestro propio respeto el autorrespeto que nosotros nos debemos y salir de la situación de conflicto. Lo tremendo es que muchas de estas personas que se suicidan, la familia no tenía idea lo que le estaba pasando. Para ellos es una sorpresa. Hay otros casos en que esto no es así. Hay diagnósticos de enfermedades como la, la depresión endógena, en donde se cree que por un desequilibrio cerebral de ciertos minerales que se producen ahí, se desequilibra empieza a mal funcionar el sistema, hay un sistema básico que nos guía hacia la sobrevivencia y esto desaparece este funcionamiento y nosotros nosotros tenemos la tendencia a dos cosas y Freud lo mencionaba, que es el intento de sobrevivir y el instinto de morir, y es vivimos en esa disyuntiva constantemente por lo tanto es muy delicado el equilibrio mental de las personas así es que si una persona se suicida, yo sé que las religiones los condenan, la iglesia católica por ejemplo nos le hace misa Eh, hasta hace tiempo No sé no sé si habrán cambiado Producto de que ha bajado la clientela Capaz que se pongan un poquito al día Y hagan misa igual Pero, pero la reencarnación, amigos, no existe a, a la vez que si tú entiendes Cuál es el proceso de existencia Y cuál es el destino de la vida humana No hace sentido reencarnar Y menos en, una, en un animal inferior Esto está muy bien explicado en el documento 86 que habla de la evolución primitiva de la religión y cómo es eso que se llegó según las creencias que hay en el oriente de que uno podría incluso reencarnar en una hormiga o en un chancho o en un animal o en una vaca. ya Son creencias producto de, la, de mucha ignorancia. Por eso es que estos documentos fueron llegados a la humanidad porque hay mucha confusión. Es tan grande la confusión que hay en este planeta es tan grave si usted lo, la mira, querido Sergio, que amerita que si alguien nos ama nos entregue este dato, pues nos tiene un salvavidas. Oye, mire lo que están haciendo con la vida que les regalamos, mire lo que están haciendo con su planeta. Este planeta camina la autodestrucción. Los seres humanos, amigos, durante mucho tiempo nos matamos entre nosotros, pero hoy día llegamos a un nivel de autodestrucción mucho más fino. Nos estamos matando nosotros mismos sin darnos cuenta. Con ideas, con creencias, con una forma de vida que es autodestructiva, con alimentación autodestructiva. ¿Se fijan? Con falta de amor hacia nosotros mismos. Esa ha sido la evolución humana. De matarnos unos a otros, nos estamos matando nosotros mismos. No necesitamos que venga nadie tirando una bomba. Estamos todos enfermando de diabetes, de cáncer, viviendo una vida de mierda. Y esa es la idea, hay que cambiar esto. Por eso hay que saberlo. Y yo lo que le estoy invitando, busquen, averigüen. No me crea lo que le estoy diciendo, verifíquelo por usted mismo. No me crea, si no me quiere hacer caso, no me haga caso, no importa, su decisión, yo ya le conté. Bueno, eso sería por ahora, amigos. Espero que no haya salido muy desordenado al programa, pero hay muchas cosas que llaman, mensajes, eh, preocupaciones. Pero bueno, el próximo jueves nos vemos de nuevo con un programa especial acerca de Semana Santa. le voy a contar la verdad, cómo fue el asesinato de Jesús. ya Y a propósito, Judas Juan Carlos anda preocupado ¿eh? Lo he visto triste a Judas, anda por los rincones Como que no me mira de frente este gil No sé qué le pasa